...la minoría que se levantó de sus sillas y se retiró cuando iban pocos minutos y para sacarnos las dudas y para sacarle también la duda al pueblo de Racing preguntarle algunas cosas al tesorero y le damos la bienvenida en este programa número 923 a Pablo Mena eh, en identidad racinguista. ¿Cómo te va Pablo? Flavio Saro te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes Flavio, buenas tardes a la audiencia. Pablo, sabemos que estos son temas que, a pesar de que los números son claros, porque verdaderamente no hay nada más claro que poder explicar un balance, a priori uno cree que si los números te los muestran como corresponden, nunca puedes tener dudas, porque en definitiva es un balance, pero como sucedió lo de la oposición, que rápidamente se levantó, que generó controversia, que generó también una especie de ...de duda entre todos los que estábamos presentes porque no entendíamos bien qué es lo que había pasado... ...rápidamente yo me acerqué a uno de los miembros de la minoría para preguntarle el por qué... ...porque realmente no escuché lo que ellos expusieron en el momento que, que, que se retiraron... ...porque hacía muy poquito que había comenzado la, la asamblea... ...aprovecho para preguntártelo a vos... ...la inquietud de, de la oposición es que no se le entregó completo el balance, entre otras cosas cuál es el motivo de por qué nos entregó completo si es que no estaba completo lógico los cosas se argumentan como que no se les entregó completo eh, hay una imposibilidad técnica en que, en lo que hace los plazos que exige el, el estatuto de poder tener eh, el informe de la comisión fiscalizadora y el informe del auditor el día 2 de 2 de diciembre máximo 5, no me acuerdo cuándo fue la, la convocatoria, cuando el ejercicio cierra el 31 de octubre Y los que manejamos con pedida y, y impuestos sabemos que el, si bien el cierre es el 31, hasta el día 20 de noviembre, que es cuando vence el IVA, que ese es el cierre formal, a, hasta esa fecha pueden seguir entrando comprobantes imputables al mes anterior, el cierre lo tres el día 20, y entre el 20 de noviembre y, y los primeros días de, de diciembre que tenés que convocar la asamblea el auditor tiene que emitir su informe, primero la comisión directiva tiene que aprobar el balance, el auditor tiene que emitir su informe y la comisión fiscalizadora debería emitir su informe para poder estar enfrentado el 22, es un imposible técnico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es, les damos el balance de que el, el balance que aprobó la comisión directiva, mientras tanto el auditor termina de hacer su trabajo y la comisión eh, fiscalizadora termina de hacer su trabajo también eso fue eso terminó el día 14 de diciembre lo que están pidiendo es una picana política y lo entiendo como parte del juego político pero es una lástima porque eso te hace muy mal mala lo que pasa de es que yo lo que pienso es que hay que modificar el estatuto o algo porque no puede ser que una empresa común tenga 120 días para para presentar eh, el, el balance y, y en un en un club sean solamente cuánto me dijiste menos de un mes y menos, el, el, técnicamente menos de un mes Porque entre lo, los plazos que que te exige el estatuto de que tenés que convocar la asamblea con 15 días de, de anticipación. Además, diciembre tiene una particularidad. Con el tema de la fiesta, nosotros tranquilamente podríamos haber convocado asamblea para el día 29 o 30 de diciembre. Pero yo insisto, es una, una chicana que nosotros no nos gusta, porque a nosotros nos gusta que a la asamblea vengan todos. Bien. Eh, Pablo y te consulto también porque una de las cosas que se había eh, mencionado es que tampoco estaba el dictamen de la comisión fiscalizadora comisión fiscalizadora que está integrada por tres, eh, tres exponentes del de, de oficialismo y dos de la oposición o ¿no me equivoco es así. entonces eh, en definitiva entonces, si hay el, dos el, integrantes de la oposición la comisión entonces... fiscalizadora estaba de parte de la minoría Eh, no se entiende el pedido, a ese punto El dictamen de la Comisión Fiscalizadora salió por mayoría. Por, por mayoría, cierto, o sea, que todos votaron ese, el dictamen que salió. Es un dictamen favorable que se funda en, en el informe de, del auditor externo, que habla eh, finamente sobre la cuestión técnica de, de los números. Pablo, y, y yo estuve leyendo el, el balance, y otra de las cosas que, que me quedó inconclusa es... En un momento en el balance hay más de 40 millones de pesos por si no me equivoco era gastos varios o algo similar y cuando yo te lo consulté ayer ni bien terminó la asamblea rápidamente y, y después te dije que lo íbamos a conversar hoy eh ¿cómo, cómo es bien eso no no no no lo no lo entendí Bien eh, primero a que no son que no son gastos son deudas están declarados como deuda porque básicamente tiene 40 millones de pesos en un rubro de gastos Eh, pero entiendan que se refieren al, a lo que está identificado como otra deuda, 41.700.000 pesos. ¿Y eso Entonces, que... Es que, en, ese, en ese rubro, recordad que en el, que en el ejercicio anterior había 12.600.000, es donde nosotros contabilizamos el, la deuda por compra de jugadores. Y ha sido rápido, de los que me acuerdo, ha sido el aire. Te puedo decir que hay 8.500.000 por reales, 4.000.000 por carcais, 2 millones y medio, que es el residual a fecha por biener, 2 millones por foranso, el, el corto a Pablo, eh, eso está traducido a pesos, por eso... Es pesos, por eso es los millones, 40, millones de pesos, 40, por si no. 42 millones son pesos, y lo que se son los dólares convertidos ah, a pesos. Ah, exactamente, bien. El balance se pone en pesos. Pablo, ¿y, y cuando uno hace un análisis muy por por arriba, dice, bueno, el año pasado dio superávit, hoy 10 millones de pesos en, en, en el pasivo, a qué, a qué qué ¿cuál es el motivo de que hoy Racing tenga 10 millones de pesos de pasivo? Porque realmente como la asamblea se desvirtuó tanto, y uno tuvo sí. que empezar a averiguar otras cosas, le perdió la atención a lo que continuaba, porque imagino que durante la asamblea lo debería haber explicado. Sí, eh, no estamos hablando de 10 aproximadamente 10 millones de pasivos sino de pérdida contable que claro. es, son cuestiones distintas claro, claro. Esa, esa pérdida contable se compone principalmente de dos componentes principales un resultado operativo positivo de aproximadamente 2 millones de pesos y un resultado negativo extraordinario por amortización del 30% de los créditos contabilizados como bajo la titularidad del Banky Celeste que nosotros entendemos que técnicamente son irrecuperables desde lo contable, no desde lo jurídico. Eh, y entendemos que a los efectos de, bueno, del activo del club, eso al término de, no, de nuestra gestión va a estar totalmente previsionado, y de hecho recordar que en el ejercicio anterior previsionamos el 35%, en este ejercicio provisionamos el 30%, y en el ejercicio 2011 vamos a previsionar el 35% restante, para entregarle a la nueva comisión directiva que le toque gestionar el club después de las elecciones del año que viene, esos créditos totalmente provisionados contablemente, que no quiere decir que sea, que no se sigan haciendo las gestiones judiciales pendientes a recuperar. Pablo, vos como tesorero e hincha de Racing, eh, ¿pensás que, que es coherente que los jugadores de fútbol ganen tanto dinero? Que ahí está la clave para que para que todos los clubes puedan llegar a recuperarse? Porque la realidad es que a todos los clubes la, las cuentas de cuánto y tengo y cuánto debo siempre le dan negativas. ¿Es tan, tan como yo digo que es imposible que los jugadores ganen tanto dinero? Eh, a mí no me gusta hablar de lo que ganan o no ganan porque de alguna manera los que defienden la postura te van a decir que generan. Claro. Los contratos responsables que se firman, los que paga la televisión, a lo mejor se acorde a las remuneraciones que cobran los jugadores. Entiendo que eh, lo lógico responsable de la diligencia de los clubes es no pagar más de lo que los jugadores eh, son capaces de generar. Si, si, si. Si no pagar algo que no puede responder uno cuando, cuando tiene que, que cumplir con el contrato. Bueno Pablo, rápidamente era para poner en claro esas cosas. Te agradezco, no sé si querés eh, explicar algo más, porque realmente quedó tan, tan inconclusa la asamblea de ayer. Me pareció desprolija en general, no solo por la actitud de la minoría, sino por también algunas cosas que, que me parece que, que tendrían que ser más claras, por lo menos en la previa o por lo menos para los periodistas, tener un poco antes la información. Igual si me contás que no la pudieron tener los propios asambleístas, ¿ ¿cómo lo vamos a tener los periodistas? Es una cuestión también de plazos y es entendible. Pero bueno, en general, eh, siempre que tenemos la inquietud de, de, de, de saber qué es lo que sucede, no, no, no tenemos trabas a, a la hora de dialogar con ustedes, así que te agradezco. No, no por qué. Gracias, Pablo. Ahí